Lía Norberto, buenas tardes Lía, Juan Pablo Bertolini, te saluda. Hola, buenas tardes Juan Pablo y buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, eh, bienvenida y contanos Lía, cómo es que sos parte de un, de un proyecto de extensión o de cómo le vamos uh -huh. a llamar a esta colecta solidaria este, para estudiantes que no tienen eh, PC. Sí, eh, esto, digamos, la colecta surge... por una iniciativa de un cuerpo docente que estamos observando estas eh, dificultades de tanto de conectividad como de posibilidad de contar con dispositivos actualizados y acordes a las necesidades de la educación virtual ¿sí? como sabemos en, en toda esta Eh, situación de aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos viviendo, entre ellos afectó claramente a la educación y en la Universidad de La Pampa empezamos a trabajar con apoyatura eh, en los, todas las cátedras de este primer cuatrimestre eh, mediante estrategias eh, a distancia, virtuales, desde el campus virtual de la universidad y demás. Frente a esto tenemos eh, muchos De, grupos de estudiantes que eh, se encuentran sin las posibilidades de acceder en forma igualitaria. Y, bueno, tenemos las líneas de proyectos de extensión universitaria que los denominamos PEU, yo dirijo uno que se llama Prácticas Sociocomunitarias en Contextos Diversos, una propuesta de formación integral, y este proyecto está integrado por distintas docentes Eh, de la Facultad de Ciencias Humanas, el Colegio de la Universidad y estudiantes de diferentes carreras. Dentro de eso, bueno, vimos esta posibilidad de colaborar y se nos ocurrió iniciar la colecta. Muy bien, hay, una, hay una, una naturaleza totalmente distinta, Lía, en estos Ajá. tiempos y la verdad es que está bueno ver cómo eh, distintos grupos, distintas, eh, distintos segmentos de educadores y de educandos están buscándole la vuelta para tratar de tener una normalidad para seguir adelante con este esta función esencial que brindan ustedes y este, entendemos rápidamente que hay dificultades para muchos o para muchas de acceder a, a la tecnología, lo cierto es que mientras tanto eh, la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa viene uh -huh. realizando un laburo eh, para que ese, ese modelo virtual sobre el que pueden estar adelantando ahora o ¿Hola? avanzando... Hola. Sí, sí. Ah. No, se te me había perdido la voz. Ah, bueno, bueno. No te decía que bueno que la unpan viene elaborando para que para tener una presencia en el campo virtual. Vos hablaste recién del campus y queríamos uh -huh. queríamos que nos sintetizara, si podés, cómo se ha venido trabajando en los últimos tiempos eh, en ese en ese plano y si ahora se puede capitalizar, si está sirviendo, si vino muy bien o si todavía estaba lejos de lo que hace falta. No, mira, el campus virtual yo no podría precisar desde cuánto tiempo hace que, que está presente en la Universidad de La Pampa, pero hace muchísimos años. Es más, hay una carrera que es eh, semipresencial en Ciencias de la Educación, en PICO, y todo el formato está eh, apoyado desde el campus virtual. Eh, Las materias de cursada presencial lo usamos, permanentemente, eso queda a criterio de cada cátedra, en particular yo en todas las cátedras que, que coordino lo uso como espacio de, bueno, de comunicación entre estudiantes, de subir recursos, eh, de, de apoyatura y de acompañamiento de la presencialidad. En este momento eh, estamos haciendo un esfuerzo general de poder capitalizar otra cantidad de recursos y de herramientas que eh, ofrece, que quizás no las usábamos cuando no lo teníamos esa necesidad. También ya hace unos, si no me equivoco, cuatro o cinco años que hay un, un programa de virtualización eh, que implica en toda la universidad un cupo de materias en las cuales en cada facultad y por distintas carreras se virtualiza una parte de la asignatura. Entonces ya hay un entrenamiento en la universidad, no es algo que nos haya sorprendido por completo y de golpe no tenemos que hacer con esto, ¿se entiende? Claro. Entonces hay un programa de virtualización que también estuvo la apertura, la posibilidad y un coordinador general de la universidad. y hay coordinadores por facultad por cada una de las unidades académicas que se encargan de coordinar ese área y las distintas asignaturas vamos eh, ofreciendo, haciendo una propuesta de virtualizar una parte de la asignatura para, como siempre digo, complementar, apoyar, eh, digamos, acompañar la propuesta pedagógica presencial. Lo que nos ha sucedido en este momento es que, bueno, tuvimos que recurrir a esa única forma de poder eh, continuar eh, contactando a estudiantes y avanzar con algunos de los primeros temas que teníamos previstos para el mes de marzo. Eh, la dificultad principal, como te decía, es que es muy diferente cuando ya toda la oferta está siendo virtualizada a pretender... Eh, transformar la propuesta pedagógica presencial en algo virtual. Eso sí que no es posible, eh, pensando en que toda la asignatura la podamos dar desde este, desde este formato. Entonces, bueno, estamos haciendo muchas reuniones virtuales, muchos intercambios entre equipos docentes, con la apoyatura de todo el equipo de educación a distancia, y de virtualización de la, de la universidad y de cada facultad, para encontrar criterios comunes de no discontinuar las actividades pedagógicas, eh, pero obviamente revisar los formatos, revisar las formas de evaluación, las formas de, de sostener la presencialidad o la participación de estudiantes al no tener la posibilidad de tomar asistencia en una clase o de tener ese intercambio que, que nos lleva a otras prácticas a las que estamos más acostumbrados y acostumbradas. Claro. Eh, Pero, pero en particular eh, aparecen dificultades en esta virtualización, tanto del equipo docente como de estudiantes, por, por lo que está pasando en todas las problemáticas de teletrabajo, ¿no? Eh, los hogares no están preparados para que sean nuestros lugares de trabajo permanente. Entonces estamos trabajando en nuestro hogar, por ahí haciendo una clase virtual, están... Eh, los demás integrantes, niños y niñas pequeños, eh, toda la familia dentro de la casa tratando también de, de responder a esas exigencias donde hay estudiantes también dentro del hogar, en la mayoría de los docentes y de las docentes tenemos hijos e hijas que están también manteniendo su escolarización o sus estudios con este sistema y se nos van, digamos, dificultando tanto los espacios domésticos como la conectividad, porque al mismo tiempo hay mucha exigencia de estar eh, conectándonos todos a, a la misma red y esto va quedando eh, con mucha dificultad para poder avanzar. Claro. Y a eso le sumamos la falta de dispositivos adecuados que, que tienen algunos estudiantes, es mucho más dificultoso. La verdad es que es este es entendible esta esta dificultad por en el marco de una de una crisis económica a la que claro. no tienen por qué escaparle las y los estudiantes sirve de alguna manera este, tienen algunas algunas herramientas alternativas digo porque se le ha estado buscando a, a la vuelta a las aulas virtuales y demás es pero quería preguntarte específicamente si tienen a mano el recurso del WhatsApp que es tan, ah. tan popular y que deben ser muy pocos los estudiantes o las estudiantes que no tengan un smartphone, Lía. Sí, sí, no, eso sí lo estamos, pero, pero lo estamos utilizando más como medio de comunicación, armamos grupos de WhatsApp con ahí el grupo está. de inscriptos e inscriptas a la carrera y pasamos la información ahí, pero no nos sirve más que para, o no, al menos no lo estamos utilizando en mi caso, más que para, para un medio de comunicación, pero no para la explicación de contenidos claro, o la claro. resolución de trabajos, entonces por ahí necesitamos otros recursos ahí. chats que, que podemos participar o clases virtuales que intentamos también una conectividad de todo el grupo de estudiantes y de las docentes eh, al mismo tiempo como para poder tener un intercambio mayor. Exactamente. Eh, pero, pero esa es la cuestión, sí, sí, a partir de esto también hemos digamos llegado, armado estos grupos como para que también... Eh, podamos estar todos conectados, los estudiantes de nuestra universidad, eh, hay muchos eh, que son de distintas localidades de la provincia y también recibimos un número importante de estudiantes de provincia de Buenos Aires, de todas las localidades más limítrofes, entonces en todos los cursos están desparramados y desparramadas por distintos lugares. Y eso, eh, la posibilidad que, que brinda WhatsApp es esa conexión o ese, ese mensaje que llega rápidamente a todos al mismo tiempo. Claro, claro. Eh, Lía, la verdad es que es una situación, eh, no dejo de, de repetírmelo y de repetírselo ah. a las personas con las que eh, intercambio. Eh, es una situación totalmente novedosa, pero además el PU se llama... prácticas sociocomunitarias en contextos diversos y este sí. esta diversidad, vaya si es totalmente ah. de otra naturaleza, y termina una propuesta de formación integral. Es la sí. posibilidad de tener un laboratorio como nunca se vio, ¿no? Para este PEU específicamente. Sí. Sí, sí, sí, podemos tomar una cantidad de herramientas de esto que estamos viviendo como para poder usarlo. En general, nuestra propuesta de trabajo apunta al desarrollo de prácticas sociocomunitarias de estudiantes en diversas organizaciones de la comunidad. De eso se trata el, el PEU, que ahora no lo podemos hacer por esta situación de aislamiento, o sea, cada cual tiene que estar dentro de su domicilio, pero si no, el trabajo implica... Eh, trabajar colaborativamente en distintas instituciones y hemos trabajado en merenderos, en desayunadores, bibliotecas populares, instituciones con personas con discapacidad, eh, escuelas y en esos espacios los y las estudiantes participan de las actividades propias de la institución y sirve de, de digamos, como lo hablamos de un diálogo de saberes y de aprendizaje mutuo a la institución le es útil el recurso, el valor humano, lo que puede aportar el equipo de la universidad y a nosotros y a nosotras nos sirve muchísimo lo que se puede aprender en esos territorios por fuera de las aulas. Esa es la propuesta del PEU. Muy bien, muy Pero, bien. Esa... Y, y, y a partir de eso, como ya estamos organizados como proyecto de extensión, Y yo lo dirijo y también estoy dentro, de, digo, bueno, se me ocurrió que la forma de poder eh, iniciar la colecta era desde ese formato institucional, eh, pero por supuesto que una vez que podamos avanzar en, en un diálogo mucho más cercano, eh, tenemos un montón de herramientas como para poder utilizarlas dentro del proyecto. Bueno, y además, Lía, lo que estabas diciendo es la, la explicación perfecta de por qué una persona que tiene una PC en desuso, una pequeña computadora, una notebook uh -huh. que no esté utilizando, la puede llegar a... aportar a esta colecta solidaria para estudiantes que no tienen PC. Eh, podríamos de, brindar las las vías de comunicación para recibir donaciones, pero yo mientras hablábamos, Lía, uh -huh. mientras vos nos contabas, me tomé la libertad de compartir en la fanpage de Radio Kermés una publicación uh -huh. en donde está el graf de esta colecta solidaria y figuran los teléfonos de Perfecto. Renata, de Cintia y de Martín, Para con quienes se puede comunicar cualquiera vía WhatsApp, para ofrecer uh -huh. una compu. ¿Qué, ¿Qué tipo de compu tiene que ser, Lía? Mira, eso perfecta tu pregunta porque estamos recibiendo, y yo también quiero agradecer muchísimo la respuesta tan rápida que tuvimos, porque muy, muy rápidamente hemos tenido... conexión por distintas vías de distintas personas. Pero la característica principal que necesitan las compus es que tengan una buena conexión a Internet. O sea, el uso que va a tener hoy principalmente el estudiante o la estudiante es la posibilidad de acceder virtualmente a bueno a, a, digo, bueno todo lo que es el campus a poder bajar audiovisuales a poder participar de clases virtuales y eso requiere de cierta velocidad a veces nos están ofreciendo por ahí pc de escritorios que hace muchos años que están en desuso eh, y eso Puede perfectamente servir para otros, no es que es inútil el equipo, pero eh, quizá no va a tener la funcionalidad que necesita hoy un estudiante en la universidad. Tal cual, ahí necesitamos sí. una compu que, eh, por ejemplo, pueda correr bien un video. Que claro, no, no claro. esté rateando ahí. ¿Y puede llegar a servir una tablet, Lía? Sí, también, también. ¿Una, sí, sí. una netbook también? Una notebook, una netbook, sí, lo, lo importante es que esté en buen estado y que tenga esa mediana, no digo que sea un avión, porque si no, no estaría también, veamos, dentro de, de las posibilidades de una donación, alguien que la está donando es porque ya eh, no, no le dio resultado, porque actualizó su equipo y demás, pero eh, sí que tenga cierta... Eh, capacidad como para poder estar bastante tiempo eh, navegando en internet y sin y poder mantener el, el tiempo de una clase, por Muy ejemplo. Muy bien, claro, claro. Eh, Hay que a lo sumo le haga falta alguna actualización y nada más, que salga andando. Y dando, nada más, como quien... claro, claro, que salga andando. Por eso ya hemos recibido algunas, eh, como te decía, algunas informaciones y demás, y lo que ahora, en principio, vamos a tratar de ubicar lo más rápido posible, son las notebooks, porque es lo que es más fácil para trasladar y por lo que rápidamente el estudiante puede... hacer arrancar. Por ahí los equipos, las PC de escritorio, eh, ya el traslado nos implica más, más movimiento, más logística y el hecho de que alguien las pueda conectar porque el servicio técnico todavía no está autorizado como una de las actividades posibles. Entonces también por ahí le llevamos todo un equipo a un estudiante que no tiene la forma o no sabe cómo conectarlo y le queda eh, sin uso. Muy bien, muy bien. Entonces, ah. ahí está la necesidad bien descrita y la justificación eh, de la importancia social que tiene el trabajo que realizan tanto ustedes, Lía, como los alumnes eh, uh -huh. de la Universidad Nacional de La Pampa Totalmente. y por eso el interés que tiene que despertar esta colecta, que no es para cualquiera, pero que seguramente va a seguir reuniendo algunas voluntades para facilitar el, el laburo a, a los estudiantes. Lía, no sé si nos quedó bueno. algo en entienda. entero, algo sin mencionar, o que quieras agregar o o aportar a esta a esta hermosa conversación que nos has permitido? No, no, creo que fuiste digamos recorriendo las las cuestiones más importantes, por ahí me, me interesaba dejar más claro esto, para agradecer especialmente a todas las personas que se han comunicado y y que no que no se tome a mal el hecho de que tenga que tener ciertas características el equipo, sino que tiene que ver con la funcionalidad de lo que hoy requeriría eh, el, el, él y la estudiante, ¿no? Digamos, en ese punto por ahí nos preocupaba, eh, no decir, no rechazar algún equipamiento, pero sí que, que, que a quien le llegue tenga una funcionalidad inmediata. Perfecto. Por ahí tenemos, eh, dentro del PEU, como te decía, trabajamos con organizaciones, trabajamos con lugares que incluso brindan bachillerato para adultos, y digo, muchos de estos equipos, si la gente está dispuesta a donarlo y no sirven para la inmediata resolución de estudiantes universitarios, puede ser muy útil en esas instituciones que requieren... Quizá eh, el aprendizaje de la informática, eh, la escritura de una nota, el poder abrir una nota en Word para hacer una búsqueda laboral, otro tipo de, de situaciones que vendrían muy bien en una ONG, que no cuenta tampoco con una computadora, y que una computadora un poco más viejita no le, preocup, no le molestaría para nada. Muy porque bien. no tiene el uso continuo o la demanda o el exceso de Internet que hoy... les estamos pidiendo a esta educación virtual. O sea que cualquier equipo que le llegue, lía, y que no sea lo suficientemente veloz como para que lo salga usando una estudiante o un estudiante de la Ulpam va uh -huh. seguramente a terminar en una de estas Seguro. ONG, en, en alguno de estos este, centros. Un fin social le vamos a encontrar y la utilidad, por supuesto que sí. Perfecto. Esa es nuestra tarea. Muy bueno, Así muy que... bueno entonces. Ojalá que sea bueno. bien, bien gordita la, la bolsa que junte esta colecta solidaria para los estudiantes bueno. y que además bueno. derrame... para ese lugar para esos lugares en donde también van a servir los equipos más obsoletos. Lía, sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias por este bueno, encuentro, eh. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por, por bueno, brindarnos también el espacio. Bueno, bueno, que tengas buena tarde, Lía, y muchas igualmente, gracias. Igualmente, igualmente, que anden muy bien y a cuidarnos entre todos y todas. Bueno, yo me quedo en casa, Lía, ¿vos? Yo también. Muy bien, así sea. Lía Norberto es una doctora de ciencias humanas, eh, de ciencias sociales de la UNPAM y está trabajando...